Vamos a entrar a nuestra próxima charla y vamos a hablar del el capítulo eh, 14 de los que te voy a hablar, pero es el correspondiente al capítulo 13 en el libro. Y vamos a comenzar a hablar de lo que eh, se conocen como figuras retóricas. y vamos Esto está dividido en partes. Entonces vamos a hablar de lo que es la primera parte de lo que son estas figuras retóricas en la Biblia. Cuando uno se convierte al Evangelio, uno no entiende este montón, este lío y este montón de cosas que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero hemos visto en la regla primera que para la recta comprensión de las Escrituras, ya lo hemos recalcado y lo hemos dicho, es necesario que en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Eso es lo que hemos aprendido. Lo que, debido al lenguaje usual que se usa en las palabras, en la Biblia, y lenguaje figurado de la Biblia, y a hebraísmos, no significa que siempre las cosas deben de tomarse al pie de la letra. Vamos a aclarar lo que es un hebraísmo ahora, pero vamos a entrar más a fondo lo que es al final, porque lo acabo de mencionar y es importante que sepas que es un hebraísmo, ¿no? Un hebraísmo es una frase que eh, eh, tiene sentido para los hebreos, ¿verdad? Es como si yo voy a México, se tiran unas sus palabras que solo ahí se entienden. Si vamos a Guatemala, igual, porque son regionalismos, ¿no? Entonces, un hebraísmo es un regionalismo de Israel, que solamente ellos lo entienden. Entonces, eh, hay muchos hebraísmos en la Biblia. Eh, uno va a un país latinoamericano y la gente tiene una sus dichos que solo ellos los entienden eh, lo mismo en inglés y no importa dónde uno se vaya a meter al mundo cada país tiene sus dichos entonces esos dichos eh, regionalismos eh, no nos uh, nos privan a veces de entender qué es lo que se nos está diciendo y la biblia pues es igual en la biblia eh, hay bastantes uh, hebraísmos y um, Y ya lo vamos a aclarar más a, a continuación. Y también hemos ya observado que es preciso familiarizarse con este lenguaje para llegar a comprender sin ninguna dificultad cuál es el sentido usual y cuál es el sentido ordinario de las palabras que se están usando en la Biblia. Porque antes no había televisión, no se podía pintar con video, se pintaba con palabras. Lo único que existía eran las palabras, y es más, no se pintaba con palabras escritas, se guardaban en la mente. Fue con años que ya se comenzó a hacer registros, pero más que todo era tradición oral. O sea, el papá le contaba al hijo, el hijo, al hijo, y así sucesivamente. Se contaban las historias. Es como cuando, eh, cuando nos cuentan de que se predicaba el Evangelio en, en la Alemania comunista. Cuando se predicaba el Evangelio en la Alemania comunista, era prohibido tener biblias Entonces, la forma en que se hacía era que en la iglesia, eh, Juan, por ejemplo, se aprendía Génesis, Pedro se aprendía Éxodo. Joaquín se aprendía Levíticos, y así sucesivamente, entre hombres y mujeres, se aprendían todos los libros de la Biblia. El problema era que cuando había que predicar, tenía, si se iba a predicar de Génesis, tenía que estar Juan, si se iba a predicar de Éxodo, tenía que estar Pedro presente. Y todo se guardaba así, entonces, eh, es, así era la forma en el Antiguo Testamento de guardar los principios, casi todo era escrito casi todo era eh, oral, aunque sí existía la forma escrita, pero imagínate, se escribía en papiros, se escribía en piedra no es como ahora, ahora tenemos papel de mil y una clase, ¿no? Para parte de eso, computadoras, que ya nos, gracias a Dios por la computadora, cuánto papel ahorramos eh, por la computadora. Ahora, para que el alumno entienda, yo te lo estoy dando ahora, pero tú como pastor o como líder se lo vas a dar a alguien, eh, para que tú entiendas de una forma más clara, Vamos a, a ver a continuación una serie de figuras, una serie de hebraísmos con sus correspondientes ejemplos para que tú lo vayas captando. Que hay que estudiarlo de una manera detenida y en veces repetidas para poder captarlo. Ahora, como vamos a ver, las figuras retóricas del lenguaje bíblico es el mismo caso que se da en todos los idiomas. Cada idioma tiene sus figuras retóricas. La primera que vamos a considerar es la metáfora. ¿En qué consiste la metáfora? La metáfora consiste en cierta semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con las propiedades que son del otro. Lo vamos a volver a definir. Consiste en cierta semejanza entre dos objetos o dos hechos, caracterizándose el uno con las propiedades que son del otro un ejemplo al decir jesús yo soy la vida verdadera estamos comparando a jesús con una vid lo que es propio de la vida jesús se está apropiando de, de, de, de, de las propiedades valga la redundancia de la vida ahora se caracteriza jesús con lo que es propio y esencial de la vid, y al decir a los discípulos, vosotros sois los pámpanos, les caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos. Cambiemos la palabra pámpano, ramas, ¿verdad? Las ramas, entonces la vid, el tronco, y los pámpanos, las ramas. Ahora, para una interpretación clara, basta que nosotros nos preguntemos, ¿qué caracteriza la vid? Entonces, si Jesús está comparando con una vid, comencemos a estudiar cuáles son las características de la vida. Y especialmente ya después el fruto, después el tronco, como el tronco suple a las ramas de la sábila, de todo lo necesario, las hojas mismas ayudan a que la planta respire y al oxígeno y a todo lo demás. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la vida, vamos a comprender mejor qué es lo que Cristo nos está dando a entender. Entonces, Cristo, en otras palabras, está diciendo, no solamente me estudies a mí, estudia por ejemplo la vid y lo que es propio de la vida en este caso en esta enseñanza es propio mío y hay miles de iglesias me imagino que algunos de ustedes están trabajando con células y si yo les dijera a ustedes quiero darles una enseñanza acerca de cómo trabajar en células y ser más efectivo y les diría miren a las abejas y Miren las colmenas y aprendan de ellas. Y cuando, pero dice, tú las abejas, híjole, yo hago células y yo no vuelo, las abejas vuelan, yo no hago miel, las abejas. estudia las abejas. Fíjate, las abejas crecen y cuando ya crecen a un determinado tamaño, automáticamente ya maduró una reina más, para que cuando se maduró, cuando la colmena creció, se parte en mitad y viene y le asignan a otra reina la otra mitad y la reina original se queda en la colmena original y de ahí se va para la otra colmena. De otra manera también, eh, cuando no nace una reina, ellos fabrican la reina. Entonces la fabrican y cuando ya la reina está fabricada, entonces vienen y hacen dos colmenas de uno. Es el mismo principio de la célula. Nada más para darte un ejemplo de lo que Dios Más o menos nos está diciendo aquí. Ahora, eh, hay que entender eso. ¿Para qué sirve principalmente ¿no? la vid? Ahora, en la respuesta que nosotros obtengamos de estas preguntas, está la explicación de la figura que estamos tratando. Ahora, ¿para qué sirve una vid? Para comunicar y para enviar sabia y vida a los pámpanos, a fin de que los pámpanos Lleven uvas. Ahora entendamos, ¿quién lleva uvas? ¿El tronco o las ramas? Y la respuesta es las ramas. Entonces, no esperemos que Dios venga a predicar el Evangelio y los ángeles vengan a predicar el Evangelio porque Él no va a venir. Esa no es la figura. La figura es que nosotros que somos las ramas, Él nos da la sábila, Él nos nutre espiritualmente para que nosotros demos vida a las personas hermanas que están necesitadas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, decimos, guau, wow, esto tiene sentido, esto está bueno. Ahora, se procede del mismo modo en la interpretación de otras figuras, de la misma clase, como por ejemplo, yo soy la puerta, dijo Jesús. Hay que estudiar que es una puerta, ¿para qué sirve una puerta? no Imagínate, estás durmiendo en una casa y resulta de que, la casa no tiene puertas, ¿duermes seguro? Y la respuesta es, no, ¿quién va a dormir seguro? Especialmente en un barrio ahí medio raro, dormir sin puerta. Entonces la puerta como que nos da seguridad, ¿no? Entonces, si Jesús dice que Él es la puerta, Él es seguridad, Él es entrada, Él es eh, eh, capacitador, eh, entonces Él provee, él, eh, abre paso, entonces, todo lo que tenga que ver con puerta, dice, yo soy el camino, Yo soy el pan vivo, dice, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal, vosotros sois edificio de Dios. Imagínate cuántas figuras, id, decid, dice, aquella zorra, refiriéndose a, a uno de los de los políticos romanos de su tiempo. ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, eh, cachorro de león es judá, tú eres mi roca y mi fortaleza. O sea, todas estas cosas son figuras. Sol y escudo nos es Jehová. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl, estopa. Y tenemos todas esas. Las citas pues las tenemos, pero Juan 15:1, a uh, Juan 10:9, Juan 14:6, a uh, 6:51 mateo 5 13 y 14 primera de corintios 39 tenemos todo lo que te acabo de estar hablando lucas 13 22 mateo 6 22 génesis 4 9 salmo 71 3 salmos 84 11 y abdías 118 ahí tenemos esa serie de palabras que realmente por eso es que cuando uno viene a los caminos del señor es tan difícil es tan difícil porque imagínate a uh, Uno viene y lo primero, uno llega como pollo comprado a la iglesia y uno va y se va a sentar atrás porque quiere pasar desapercibido. Y uno comienza a ver y dice, híjole, qué bonito está aquí, que no sé qué, pero yo no entiendo nada, todos las sillas viendo para allá, ¿por qué no nos vemos el uno al otro? Ah, bueno, allá va a aparecer uno, va a predicar y, y, y es, es algo... Es un formato que la gente no lo entiende. Y después llega uno, Dios le bendiga, hermano, alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Todo ese lenguaje para la persona nueva se la ponemos en inglés. Entonces nosotros debemos de ser facilitadores. Las cosas deben de ser fáciles para ellos. Otra figura retórica se llama sinecdoque. Y la sinecdoque es... Eh, consiste en cuando la parte se pone por el todo o el todo se pone por la parte. ¿Ok? Te, te voy a dar un ejemplo. Pone la parte por el todo el salmista al decir mi carne eh, posará segura. O sea, cuando él habla mi carne posará segura en lugar de decir mi cuerpo o mi ser, uh, que sería el todo, siendo la carne solamente parte de su ser, y ese caso lo tenemos en el Salmo 16, 9, ¿no? y a eso se le llama sinécto. Ahora, ponen a sí mismo el todo por la parte los acusadores de Pablo, cuando dicen, este hombre es pestilencial y levantador de sediciones, ante los judíos, por todo el mundo, si en los tiempos de Cristo no se había descubierto América, ¿verdad? apenas se viajaba a, a Europa, entonces cuando dice por todo el mundo, están poniendo la parte por el todo, es decir, para aquella parte del mundo, del imperio romano, que había alcanzado con su predicación el apóstol Pablo, ahora, se usa la misma figura, cuando se dice que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuera empadronada. Sabemos que no es toda la tierra, es toda la tierra conocida, ¿verdad? Queriendo decir, por supuesto, la parte de la tierra que gobernaba Augusto César. Y eso lo tenemos en Hechos, capítulo 24, versículo 5, y en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. La tercera figura que te quiero eh, hablar un poquito es la la metonimia. ¿Y en qué consiste la metonimia? Consiste en cuando se pone la causa por el efecto o la señal o un símbolo por la realidad que indica el símbolo. Y te voy a dar un ejemplo. Se vale Jesús de esta figura poniendo la causa por el efecto. Al decir, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Moisés y los profetas ya habían muerto. Lo que tienen son los escritos de los profetas. Eh, en lugar de decir que tienen los escritos de Moisés y los escritos de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, eso lo tenemos en Lucas 16, 29. Y a ese ejemplo se llama metonimia. Y dijimos que consiste cuando se pone la causa por el efecto, o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Ahora, pone así mismo la señal o símbolo por la realidad que indica la señal cuando dice Pedro, si no te lavare no en, no no tendrás parte conmigo. Eh, emplea Jesús aquí la señal de lavar los pies por la realidad de purificar el alma, el alma, o sea, Cristo en realidad no está hablando de lavar los pies, está hablando de lavar el alma. Ahora, porque hace saber él mismo que el tener parte con él no depende del lavamiento de los pies sino de la purificación del alma entonces eso hay que hay que entenderlo qué figura se está usando también tenemos el caso cuando juan hace uso de esta figura poniendo la señal por la realidad que indica la señal al decir la sangre de jesucristo sus hijos su hijo no limpia de todo pecado en sí no está hablando ya de la sangre en sí porque la sangre pues se pudrió y todo no ya no ya no existe, pero está hablando de todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, que murió, que fue enterrado, que resucitó, verdad que padeció por nosotros, a eso se refiere, está poniendo una parte por el todo, y eso lo tenemos en Juan capítulo 1, versículo 7. y La cuarta que les quiero hablar se llama prosopopeya, y esta consiste en personificar las cosas inanimadas, atribuyéndoseles los hechos o acciones a las personas. O sea, aquí se agarran cosas y se le atribuyen a esas cosas como que fueran las personas. Un ejemplo, el apóstol habla de la muerte como de persona que puede ganar victoria o sufrir derrota, ¿verdad?, al preguntar, ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Verdad? O, oh, ¿dónde está, o oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? ¿O dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Primera de Corintios 15, 55. Está hablando con la muerte, imagínate. Entonces, es importante entender de qué se trata. Pedro también emplea la misma figura hablando del amor, ¿sí? refiriéndose a la persona que ama cuando dice, la caridad, o sea, el amor, cubre multitud de pecados, en 1 Pedro 4:8. Estas figuras que te estoy mencionando ocurren con frecuencia en el lenguaje poético del Antiguo Testamento. Y lo que hace este lenguaje poético es en sí darle belleza, darle vida, darle animación uh, de una forma extraordinaria, ¿no?, Eh, en tiempos que no tenemos la belleza de la tecnología. Por ejemplo, aún en esta misma charla que estoy dando, yo estoy haciendo uso de esta pieza. En ese entonces no se tenía eso. Se está haciendo uso de este eh, cartel que está detrás de mí, bonito, colores, como que fuera algo vivo. Eh, entonces en ese Entonces no se tenía el uso de la tecnología. Ahora vamos a las iglesias multimedia, que usan esto, que usan el otro, que luces, que eh, no se tenían esas cosas como para pintar algo bonito. Entonces se pinta con palabras. Ahora lo que hemos perdido nosotros es eso, la habilidad de pintar con palabras las cosas. Entonces a veces en las iglesias se tira un montón de luces y esto y el uno y el otro. No estoy de acuerdo, en mi iglesia lo hacemos. Hacemos mucho uso de multimedia y de esto y del otro, pero eso nunca va a reemplazar la palabra, o sea, nosotros como pastores tenemos que prepararnos en lo que es la palabra, porque la palabra, eh, no, no, o sea, las figuras esas y las luces y esas no llegan al corazón, que de repente vas a hallar a uno llorando, ay, estoy llorando, me tocó la luz, la luz nunca toca a nadie, no, que, que no, lo que toque es la palabra, entonces el pastor, el líder tiene que preocuparse por tener ese pincel bien, pero bien, Listo como para pintar la palabra de la mejor manera posible. Y eso es lo que tenemos con los escritores de la Biblia. Que aún cuando no tenían la habilidad de pintar un cuadro, lo pintaban a pura palabra. Ah, entonces es importante que entendamos esto. Um, habla, eh, tenemos un ejemplo cuando dice el profeta, Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Yo nunca he visto un árbol aplaudir los veo que se mueven. Pero en sí lo que está haciendo es comparando a esos árboles con personas. Eh, ahora, hay que observar que en casos como estos no se trata solamente de una mera personificación de las cosas animadas, ¿verdad? sino de una simbolización de las mismas, representando en este pasaje, por ejemplo, los montes y los collados, a a personas inminentes a personas en un alto estatus y los árboles a personas humildes verdad alabando de regocijo los unos verdad y, y los otros a, al mismo redentor eh, ante sus mensajeros isaías 55 12 es donde tenemos eso entonces se comparan los montes altos con la gente más pudiente y los otros montes más pequeños con la gente menos pudiente pero se está refiriendo a eso, el, el escritor está pintando su paisaje con las mejores palabras que puede encontrar. Otro caso ocurre en el Salmo 85, versículo 10 y versículo 11, donde se hace referencia a la abundancia de bendiciones propias del reinado del Mesías y se describen estos términos. La misericordia y la verdad se encontraron, dice, la justicia y la paz se besaron. Eh, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Entonces, si un nuevo convertido llega a la iglesia, ¿qué va a andar entendiendo esto? Entonces es la labor pastoral, es la labor del líder, es la labor de cada uno de nosotros de venir y tratar de descifrarle todas estas cosas al, al recién convertido. O sea, ese es el trabajo pastoral pero fíjate que cuando ese debe de ser nuestro trabajo cuando nuestro trabajo debe ser de clarificarle las cosas al recién convertido quienes están atollados y atascados en todas estas figuras son los pastores como un pastor puede preparar a alguien hay un principio bíblico tú no puedes dar lo que no tienes o sea, tú solamente puedes dar eh, de lo que tienes entonces Eh, no se le puede quitar al que no tiene. Entonces, son principios que nosotros tenemos que saberlos, tenemos que conocerlos. Eh, tú puedes tener el título de pastor, puedes tener el título de líder, pero en realidad, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Nosotros eh, vamos a estar comenzando en nuestra congregación, aparte de las células que tenemos, algo que le vamos a llamar hogares de vida. Y los hogares de vida los vamos a iniciar nosotros con la intención, y yo los reto a ustedes como pastores a que lo hagan también, y si quieren información sobre esto con todo gusto, les les, les ayudamos. A, eh, vamos a ver cómo les hacemos llegar nuestra información, pero si te vas a nuestra página www.vidarreal.net, ahí pueden conseguir el teléfono de nosotros a la dirección para escribirnos, y para ayudarles más en este proyecto, pero... La, la cosa es de que eh, estamos abriendo esto porque hay hogares que necesitan oración. O sea, no estamos hablando de una célula. Una célula donde tú llegas, llevas una cierta palabra preparada, reuniste a cierta gente. Esto, lo único que vamos a ir a hacer a estos lugares, es decir, a identificar problemas. Tal vez en ese hogar la madre está teniendo dificultades con su hijo la madre está teniendo dificultades con su esposo, están teniendo dificultades económicas, por esas cosas solamente vamos a ir a orar, y vamos a llevarles material, un devocional, en el caso de nosotros que hacemos tiempo con Dios, pues vamos a llevar el tiempo con Dios solamente para leerle la porción que corresponde para ese día, y si es posible eh, darle un poquito de explicación, pero eso debe de durar 30 minutos. ¿Por qué te estoy dando toda esta información? Porque... Cuando yo comencé a pensar qué tipo de materiales vamos a llevar a estos hogares de vida y qué nombre les ponemos, bueno, vamos a ponerle hogares de vida. ¿Y por qué hogares de vida? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos vida y dice que la tenemos en abundancia. Y si yo tengo en abundancia, ¿por qué no puedo darle a una persona que necesite? Eh, también dice la Biblia que eh, mi paso os dejo, dijo Jesús, mi pasos doy. No como el mundo la da sino yo la doy diferente. De acuerdo a ese versículo, en mí tiene que haber mucha paz. Yo tengo que andar todos los días tranquilo, como que nada pasa, porque la Biblia dice que yo estoy lleno de paz. Y si yo estoy lleno de paz, pues le puedo dar esa paz a esa persona. Entonces de eso se trata, de uno identificar qué es lo que la palabra me está diciendo para que yo pueda dárselo a otras personas. en La quinta cosa que quisiera hablar es... Eh, se llama ironía, y esta figura se da cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, decimos algo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal de modo que se hace resaltar el sentido verdadero, y vamos a dar ejemplos para que tú entiendas en qué consiste la ironía. Eh, cuando Pablo eh, llama a los falsos maestros grandes apóstoles y sumo sacerdotes pablo no está hablando de que ellos son grandes maestros y que son grandes sacerdotes está diciéndonos lo contrario verdad dando a comprender al mismo tiempo que de ningún modo son apóstoles de ningún modo son grandes maestros no son sumo sacerdotes solo tenemos en segunda corintios 11 5 y capítulo 12 versículo 11 y también puedes leer el capítulo 11 versículo 13 en otras palabras Viene a ser en ocasiones como un sarcasmo, ¿no? El sarcasmo es eh, como, por ejemplo, ¡ah, qué inteligente eres! Man. Lo que le estás diciendo es que, que, que tonto eres. Entonces, esos son sarcasmos. Entonces, esto se parece mucho, la ironía se parece a lo que es el sarcasmo. Lo mismo sucede cuando el profeta Elías en el Monte Carmelo le dice a los uh, sacerdotes del falso Dios Baal, ¡gritad! le dice, ¡acaso duerme vuestro Dios y despertará! dándoles a comprender a la vez que es inútil que griten. Eso lo tenemos en Primera de Reyes 18, 27. Entonces, cada vez que te juntes con cositas como esta, a eso se le llama ironía. Ahora, también Jacob hace uso de esta figura cuando le dice a sus amigos, vosotros sois, eh, quiero decir Job, vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría haciéndole saber uh, a la par, ¿verdad?, que estaban muy lejos de ser sabios, es lo que les está diciendo, y eso lo tenemos en Job capítulo 12, versículo 2. Entonces llevamos cinco cosas ya, que es bien importante que nosotros las entendamos para una mejor clarificación de la Biblia, para un mejor entendimiento de la Biblia, para que tú puedas dar una mejor explicación. Entre más te preparas, más vas a avanzar. Es como un machete, entre más afilado lo tenemos más va a cortar, pero la mayoría de líderes en las iglesias ahora prefieren ser un poco mediocres, no tener nada que dar, andan ocupados en muchas cosas, menos en la palabra. Eh, número 6 tenemos lo que se conoce como hipérbole, y es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña que lo que es. Eh, en eso consiste esta figura. Y uno, te, te voy a dar un ejemplo, uno de los ejemplos es uh, eh, donde se usa una hipérbole, los exploradores de la tierra cuando fueron a Canaán, cuando vuelven a contar lo que allí habían visto, dicen, ellos vienen con un reporte y dicen, vimos ahí gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como chapulines, Las ciudades, dice, son grandes y amuralladas hasta el cielo. Entonces, dijimos que esta figura consiste eh, en presentar las cosas mucho más grandes o mucho más pequeñas de lo que en realidad son. Tanto la ironía como la hipérbole se usan muy poco en las escrituras, eh, pero alguna que otra vez nosotros nos damos cuenta que ocurre. Entonces, lo mismo sucede y eh, te quiero dar otro ejemplo uh, la historia que te acabo de dar de cuando se mandan los espías pues la tenemos en números 13 34 y en deuteronomio 128 ahora de lo que podemos ver eh, que estos exploradores hablaban verdad como se acostumbra entre nosotros al decirle a una persona eh, por ejemplo que eh, Ya te lo dije mil veces, mano ¿Cuándo vas a agarrar la onda? ¿Cuándo vas a entender? Tal vez se lo dijo 10 ¿verdad? Pero no se lo dijo mil, ¿verdad? O le dice, ya le he visto muchas veces. En realidad, no está diciendo muchas, sino que quizá unas dos, tres veces ahora. También Juan hace uso de esta figura al decir, hay también, dice Juan. Mira qué interesante lo que dice Juan. Hay también, dice, otras muchas cosas que hizo Jesús que si se en cada una por sí, ni aún en el mundo, pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso está en Juan 21, 25, cuando Juan nos está hablando de las grandes cosas que que Jesús este, a, había hecho. Entonces, importante que eh, notemos eso. Al final de esta lección, y prácticamente hemos llegado ya al final, y... Y hay una serie de, de, de, de preguntas, ¿verdad? Y es bueno contestarlas. Una dice, ¿qué se entiende por metáfora? Ya tú tienes la respuesta, está bien sencillo. Por eso cuando coja la clase, ten papel y lápiz y contesta. ¿Qué es la metonimia? ¿Qué es la prosopopeia? Y prácticamente describir cada una de las cosas de las que hemos estado hablando. Ahora, esto solamente... Eh, la primera parte de lo que son las figuras retóricas y ahora te voy a hablar de lo que es eh, la segunda parte para más o menos eh, ir terminando ya con lo que son estas figuras eh, aparte de emplear en las escrituras palabras en sentido figurado a veces textos o pasajes enteros contienen, contienen alegorías, fábulas, enigmas, símbolos, parábolas y figuras que ocurren también en otra clase de literatura. Entonces, ahora vamos a hablarte de otro grupito de ellas, y son siempre figuras retóricas, pero esta es como la segunda parte. La número uno quiero hablarte y describirte más o menos y darte un ejemplo de lo que consideramos como una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una figura retórica, que generalmente, generalmente consta de varias metáforas unidas. Entonces, yo te estoy hablando, o sea, te estoy hablando asumiendo que ya entendiste que es una metáfora, ahora vamos a hablar de lo que es una alegoría, y decimos que una alegoría son como varias metáforas unidas, representando cada una de ellas diferentes realidades. Eh, suele ser tan palpable eh, la naturaleza figurada de alegorías, una interpretación al pie de la letra se imposible entonces por eso es importante entender eh, en qué consiste una alegoría, te voy a dar un ejemplo, Jesús nos dijo yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré eh, por la vida del mundo Ahora, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y etcétera, ¿verdad? Sigue hablando. Ahora está, alegoría tiene su interpretación en el mismo pasaje en la Escritura, Juan capítulo 6, versículo del 51 al 65, pero cuando uno agarra esto, especialmente un recién convertido, díjole que Jesús es la, yo soy el pan, que Jesús es el pan, que Jesús es esto, cualquier persona termina confundida, entonces nuestro trabajo como líderes, de poder dar una explicación a las personas para que tengan un, un mejor entendimiento. Eh, otra alegoría la tenemos en el Salmo 80, versículo del 8 al 13. Y aquí se representan los, a los israelitas eh, cuando fueron llevados eh, de Egipto a Canaán y la historia sucesiva bajo las figuras metafóricas eh, de una vida con sus uh, raíces, con sus sarmientos con sus ramas, eh, se describe en el Salmo, cuando ellos salieron a través de hacer el uso de una planta. Entonces, eh, es uno, un ejemplo más que nosotros podemos ver. Otra alegoría nos presenta al pueblo israelita bajo las figuras de una viña en lugar fértil, la cual, a pesar de los mejores cuidados, no lleva más que unas uvas silvestres. Entonces, eh, buena tierra pero en realidad lo que están produciendo son uvas silvestres, otra vez, ¿verdad? Tratamos de entender entonces, como ya dimos unas figuras anteriores, entendamos qué fruto da una uva silvestre. Parece uva, pero en realidad no es uva. No es dulce, es amarga, hay algunas hasta venenosas, entonces qué lo que así, así es como vamos a entender aquí eh, lo que es una una alegoría. Eh, también está la eh, esta alegoría, la que acabamos de hablar, está acompañada de su explicación correspondiente. Si tú eh, sigues leyendo, eh, ciertamente dice el pasaje en que la hallamos, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y de todo hombre de Judá su planta eh, deleitosa, y eso lo tenemos en Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Entonces, hay muchos casos en que la aclaración la vamos a tener ahí, Pero es importante que sepas de qué se trata. Ahora, no se te ocurra llegar al púlpito a predicar, hermanos, aquí tenemos una esto, tenemos una metonimia, aquí, bueno, fábula, y, y vas a confundir más a la gente. Esto es más importante que tú lo sepas para un mejor entendimiento de lo que es la palabra. Hay muchas personas que después de que han pasado por una escuela de teología, eh, quieren usar la teología como para para exaltarse o... o o llegan con palabras que en realidad la gente no las ve entender. Yo tengo una regla, y la regla mía es, yo tengo que agarrar lo complicado y simplificarlo para la gente. Pero hoy en día los maestros lo hacen al revés, agarran lo sencillo y lo complican. Entonces, en vez de estar haciendo un buen trabajo, estamos haciendo un mal trabajo. Hay que agarrar lo difícil y ponerlo en palabras fáciles. Eso es lo que están haciendo las nuevas traducciones de la Biblia, versículos que no se entienden, pues ponerlos de una manera más fácil para que nosotros eh, los podamos entender. Tenemos también la fábula, y la fábula pues es sencilla, ¿verdad? Eh, la fábula es una alegoría histórica, poco usada en la escritura, ¿verdad? Eh, pero sí es usada en la fábula, o en la cual un hecho o alguna circunstancia se expone en forma de narración mediante la personificación histórica de cosas, o de animales, entonces, se personifica, ejemplos, leemos en segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9, dice, el cardillo que está en Líbano, envió a decir al cedro, que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardillo, un nuevo, se queda en la luna con estas cosas, es más, hasta uno de pastor, a veces se queda en la luna. Ahora, con esta fábula, eh, contesta Joás, rey de Israel, al reto de guerra que le había hecho a Macías, rey de Judá. Entonces aquí lo que estamos hablando es un rey con com, com, eh, eh, comparándose con un árbol grande y al otro lo compara con un árbol chaparrito, como quien dice, si te metes conmigo, pues ya vas a ver cómo te va a ir. Pero eso es lo que se hace cuando... Eh, lo, lo leemos y lo voy a volver a leer el cardillo que está en el Líbano o sea el arbolito chaparrito ese envió a decir al cedro que está en Líbano le envió a decir a este rey grande eh, da tu hija por mujer a mi hijo y pasaron las bestias fieras dice que están en el Líbano y hollaron el cardillo como bien dice ni yo voy a tener que meterme contigo o sea un camello va a pasar por ahí te va a aplastar todo Entonces cuando ya entendemos esa situación pues es más fácil comprender, ¿verdad? Joás se compara a sí mismo al robusto cedro del Líbano y humilla a su orgulloso contrincante, ¿verdad? Igualándole a un a un árbol, a un arbusto, a una zarza que puede estar por ahí, desechando toda alianza, ¿verdad? entre los dos y prediciendo la ruina de Amasías con la expresión de que las bestias hollaron al cardí. Eh, una tercera figura eh, se conoce como enigma, y el enigma es también un tipo de alegoría, pero su solución eh, es, es un poco más fácil. Ejemplos, Sansón a, propuso a los filisteos lo siguiente, y lo tenemos en Jueces capítulo 14, versículo 14. Y dice Sansón, del comedor salió la comida y del fuerte salió dulzura. Y eso, Sansón está dando un enigma para que se la adivinen. La solución de este enigma se halla en el mismo pasaje bíblico. Si tú lo lees, ahí lo vas a encontrar. Entonces, eh, entre otros dichos de Agar, hallamos en Proverbios capítulo 30, versículo 24, eh, otro enigma, dice, cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son sabias. Eh, son más sabias que los sabios, cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabias que los sabios, entonces cuando uno las lees como una adivinanza, ¿no? Eh, no tiene sentido, pero este enigma tiene también su solución en el mismo pasaje en que se encuentra, estamos hablando de Proverbios 30, versículo 24, entonces muchas de estas figuras lo único que tú ahora vas a saber es que tienen nombre, ¿verdad? pero eh, eh, ahora cuando llegues a la Biblia la vas a poder ubicar y yo sí te reto a que trates de memorizarte lo más posible estas figuras para que cuando tú estés predicando ya sabes con lo que te estás topando ¿no? y cuando tú sabes la definición de algo es mucho más fácil de tratar de entenderla Un, una cuarta figura es lo que se conoce como tipo y el tipo es una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras sino en hechos Personas u objetos que tipifican semejantes hechos, personas u obje, uh, objetos eh, tal vez en el, en el porvenir. Estas figuras, eh, en la Biblia hay muchas, ¿no? Y en la Escritura se conocen también como sombras de los bienes venideros. Cuando uno habla, la, las lee en el Antiguo Testamento, más o menos se refiere con esas palabras y se hallan eh, por lo general en lo que es el Antiguo Testamento. Y te voy a dar un ejemplo. Jesús hace referencia a la serpiente de metal levantada en el desierto como tipo. O sea, se está con, está haciendo referencia a ella, pero esa serpiente en sí es como un tipo de alguien, ¿no? Eh, prefigurando la crucifixión del Hijo del Hombre, en Juan capítulo 3, versículo 14. Entonces, esta serpiente viene a ser como un tipo de la Pascua, por ejemplo, viene a ser como un tipo de Jesús que tuvo que pasar el trago amargo, porque cuando se daba la Pascua se comían eh, todo lo que se comía, se comía con unas hierbas que se, se molían y eran hierbas amargas. Entonces, cuando eso se comía, era como para hablar de lo amargo del pueblo cuando estuvo en Egipto, pero en sí viene a hablar de lo amargo que fue el trago que tenía que pasar Jesús en la cruz. Entonces, todos estos son tipos, ¿no? El, la sangre que se puso en, en, en Éxodo cuando se mató el primogénito, viene a tipificar la sangre de Jesús. Entonces ya así las cosas se entienden a mucho más fácil. En otra ocasión se refiere Cristo al conocido acontecimiento con Jonás, que Jesús lo compara, ¿no? Eh, otro tipo, ¿verdad? Figurando su sepultura y resurrección. Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así yo voy a verdad pasar tres días y tres noches en lo que es el vientre de la tierra. Ahora, Pablo nos presenta al primer Adán como tipo, eh, prefigurando al segundo Adán, ¿verdad? Adán tipifica al primero, y Adán, el segundo Adán, viene a ser Jesús. Entonces, cuando yo sé que es un tipo, yo tengo que ver todo lo que es propio del primer tipo con lo que se está comparando. Entonces, cuando nosotros agarramos a Jesús y la vida de Jesús, nos damos cuenta que hay una un paralelismo tremendo. Adán es el primer Adán, Jesús es el segundo Adán. Adán dice que es el primer hombre, Jesús viene a ser el segundo hombre. Y dice que Adán pecó en el huerto, Jesús fue arrestado en un huerto. Eh, Adán, producto de la maldición, nacen las espinas, eh, Jesús, la corona de espinas, termina en su frente. En el Génesis se da la maldición de sudar, Para poder comer, en el Génesis, Jesús suda por nosotros. Entonces, cuando uno comienza a entender todo esto, puede sacar unos mensajes poderosos cuando uno entiende todo este tipo de cosas. Pablo eh, eh, nos pinta eso en Romanos 5.14 y en Primera de Corintios eh, 5.7. La Carta a los Hebreos también hace referencia a los tipos del Antiguo Testamento, como por ejemplo al sumo sacerdote, que prefiguraba a Jesús, ¿verdad? el sumo sacerdote, a Jesús, o Melquisedec, también alguien representante de, de Jesús. Eh, a veces cuando uno entiende hebreo, se hace más fácil la cosa. Por ejemplo, la Biblia comienza en el Antiguo Testamento todo en un estado de shalom, y la palabra shalom en hebreo, en español, se dice paz. Entonces, shalom en hebreo quiere decir plenitud. Dios nos hizo pleno, no nos falta nada. O sea, Dios hizo a Adán y Eva de una manera que ellos nunca eh, sintieron un vacillito en su corazón. Pecaron porque les dio la gana. Pero es interesante que cuando Jesús se va, dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. O sea, como quien dice, yo les voy a dar un shalom, pero no como el shalom que da el mundo. Que usted llega a Israel y dice, eh, shalom, es lo primero que le dicen, no, paz. Pero Jesús dice, yo no les voy a dar la paz como el mundo la dice, yo les voy a dar ese verdadero shalom que se perdió en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucita, la primer palabra que Jesús les dice a los discípulos cuando resucita es shalom. Como quien dice, ya les restituí todo lo que perdieron, todo el shalom que perdieron en el Antiguo Testamento, ahora se los devuelvo. Y parte de lo que se perdió en el Antiguo Testamento, en el Génesis, es, por ejemplo, la identidad. Personas que perdieron su... ahora vivimos con miles de gente que no tienen una identidad, pero ya Jesús ya nos dio... Eh, el shalom verdadero ya nos volvió a ese estado y en realidad lo que tenemos que hacer es tener un verdadero encuentro con Jesús eh, un quinto eh, figura, una quinta figura a las que les quiero hablar es el símbolo y el símbolo es una especie de tipo eh, por el cual se representa alguna cosa o algún hecho por medio de otra cosa o hecho familiar y un ejemplo de esto eh, el león se considera el rey de los animales del bosque verdad y así es que hallamos en las escrituras la majestad real simbolizada por el león ¿verdad? león con el rey del mismo modo se representa la fuerza del caballo y la astucia de la serpiente ¿verdad? con ciento eh, algo para que lo comparemos apocalipsis 55 apocalipsis 62 y mateo 10 16 puedes encontrar los textos para que puedas hacer esas comparaciones. Entonces, es, es importante que tomemos en cuenta todas estas cosas. Eh, déjame ver si te puedo dar otro ejemplo. Ah, bueno, yo creo que con eso ya ya queda más o menos claro. Porque el tiempo se acaba y quiero hablarte dejarte con lo que es la parábola. Y la parábola es una especie de alegoría eh, presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto o el objetivo de declarar o ilustrar una o varias verdades. Y un ejemplo de esto lo tenemos en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 7. Jesús expone la verdad de que es preciso orar siempre y sin desmayar, aunque tardemos en recibir la contestación para aclarar eh, en los corazones de las personas y en la vida de la gente, se vale del ejemplo de una parábola de una viuda y un mal juez, que ni teme a Dios ni tiene respeto a los hombres. Entonces Jesús usa esta eh, parábola para darnos una explicación, y yo creo que la parábola es algo que todo pastor conocemos, hay cantidades de parábolas, la parábola del sembrador, Eh, la parábola de la mujer que perdió eh, la moneda, eh, la parábola del hijo pródigo, o sea, ahí tenemos un montón de ejemplos y podemos ver en base al significado que dice que la parábola es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el, eje, el objetivo de declarar o de ilustrar una o varias verdades, ¿verdad? el hijo pródigo, eh nos deja bien claro eso la moneda perdida y eh al final pues tenemos la misma serie de preguntas y te reto a que las estudies y cada pregunta es bien importante si tú agarras esa pregunta y sacas la respuesta prácticamente cuando tú terminas eh este curso tú te lo sabes todo porque las preguntas han sido eh hechas de la manera que, de que tú te los memorices y yo te he dado las definiciones Eh, si sí, Tú las puedes acortar para poderlas memorizar Entonces vamos a, a dejarlo hasta acá Y es importante que como pastores Nosotros suena cargado Suena difícil Pero por eso Santiago mismo nos dice Que si nosotros nos vamos a meter a enseñar Que lo pensemos dos veces Porque este asunto de enseñar eh, Tiene efectos eternos Si tú enseñas mal vas a mandar a un montón de gente al infierno. Si tú enseñas bien, los vas a mandar al cielo. Un dato mal que des, arruina la cosa.